¿Aquí estamos con ganas de hablar de economía contigo? Bueno, son este los datos que tenemos hoy, son los últimos publicados el día de ayer. El Instituto Nacional de Estadística publicó los datos marcados de empleo de desempleo de mayo del 21, el cierre de mayo del 21, y la semana pasada sobre el cierre de la semana, y yo te diría que prácticamente es una, una película, un capítulo que sucede al otro, ¿verdad?, datos del producto interno bruto de nuestro país en el primer trimestre de este año el cierre del 31in de marzo enero marzo vamos a empezar con estos últimos que marcan que el producto cayó con respecto al año 2020 un dos con ocho por ciento es un como estamos viendo últimamente es un dato que pierde trascendencia referencial ya que el primer trimestre del año pasado enero y febrero, Eh, fueron meses, por llamarlo de alguna manera, casi normales. Recordemos que fue a partir de mediados de marzo que comenzaron a surgir los problemas de sanitarios en el Uruguay y, por consiguiente, comparar ya en sí 15 días muy malos contra días normales marca diferencia. Lo que sí es interesante es ver cómo ha evolucionado con respecto a los meses anteriores para entender a ver qué es lo que está ocurriendo. Y, bueno, cuando le quitamos todos los elementos estacionales el primer trimestre del año 2021 cae con respecto al último trimestre del año 2020. O sea, un 0,5% detiene la recuperación económica que se había comenzado a perpetrar a partir de junio del año pasado. O sea, vimos claramente una caída del producto hasta mitad de año, Y luego se veían ciertas ciertos índices de recuperación económica que se detienen en el primer trimestre de este año. Obviamente, te, el primer trimestre de este año, a diferencia del último del año pasado, es cuando se retomaron varias de las restricciones económicas eh, a partir de del eh, rebrote... Eh, del COVID de los primeros, de fines de diciembre y principio de enero. Por lo pronto tenemos entonces un comienzo del año que por lo menos no continúa con la recuperación del año anterior y cuando uno mira, y acá está un poco la clave, eh, desde el punto de vista de los sectores productivos, en realidad no todos los sectores productivos cayeron, algunos aumentaron y en forma importante, los productos eh, la producción agropecuaria subió más de un 10% con respecto al año pasado y desde el punto de vista de las caídas tenemos todas las vinculadas a servicios, actividades profesionales, comercio, transporte, que cayeron desde el 4 al 7%. Y del lado de la demanda, bien interesante verlo, el consumo privado cayó un 4,2%, el gasto público aumentó casi lo mismo, 4,6%, el rubro que más eh, apuntaló eh, el crecimiento, por llamarlo de alguna forma... Fue la inversión privada de la mano de la obra o de las obras que están vinculadas a la planta de upm eso este podría implicar bueno que a futuro estos sectores pujantes eh como la agropecuaria o este sector eh, de construcción y de eh, inversión privada podría mmm, apuntarán un poco y mejorar el el helicaido mercado de trabajo. Bueno, el problema es que aparentemente y acá tenemos a, este la clave del asunto, estos sectores no están moviendo mucho la aguja en el mercado de trabajo. El dato del INE de esta semana marca que la la desocupación volvió a superar el 10%, concretamente en 10,2%, casi medio punto más que el, año, que el mes anterior, que abril ...y si uno empieza a rascar los números para no marear mucho... ...uno va a ver que hay algunas cosas que sí son más preocupantes eh que otras... ...concretamente, no tanto el dato de desempleo... ...que es, sin lugar a duda es preocupante... ...pero llama la atención, por ejemplo, el aumento importante que hay... ...en personas que ya directamente no están buscando trabajo... ...desesperanzados, eso se llama desempleo oculto... ...hay casi 200.000 personas en esa situación que por algún u otro motivo en los últimos meses se han desalentado y no han buscado trabajo. Estos no aparecen en esta cifra del 10,2% de desempleo porque mmm, directamente no están en este momento buscando empleo, que es la característica que este que tiene que tener alguien para considerarse desempleado de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística. De manera tal que esta desocupación del 10,2% es alta, pero está ocultando una situación bastante más complicada que esta y las perspectivas que tenemos cuando uno empieza a, a, a ver un poquito es que, bueno, varias personas eh, se encuentran hoy en día ocupadas pero con una situación muy precaria, eso que le llamábamos ocupados ausentes eh, que han caído con respecto al mes anterior pero lejos de eh, volver la mayoría o buena parte de ellos al sector de, de empleo o pasan directamente al desempleo o pasan a este a este desempleo oculto que mencionábamos. Así que hay sectores pujantes en la economía, eso es lo que marcan las las estadísticas últimas publicadas, esos sectores no están empujando la demanda de trabajo y por consiguiente el mercado de trabajo es el más castigado en este momento. Yo te diría que ya en las etapas más avanzadas eh, de la pandemia ya podríamos ver a partir de lo que ocurre en otros países casos de Estados Unidos, donde hay estadísticas ya bastante más sólidas en cuanto a la salida o la pospandemia, da la impresión que el mercado de trabajo va a seguir estando rezagado en los próximos meses, esperemos que no, Jorge. Eh, Mauro, hay dos o tres cosas que creo que hay hay que tener en cuenta, una y, y específicamente, el turismo está parado hace 15 mm. meses y sin duda que todo lo que tiene que ver con el dinero que genera el turismo tiene mucha movilidad y es una, un rubro que siempre va a generar empleo, pienso que eh, ese debe ser uno de los elementos fundamentales en, en encontrarle una explicación a esta situación, ¿no? Sí, todo lo que es turismo, todo lo que es servicios, todo lo que es servicios profesionales, comercio, es el que más empleo da y es el que más este detenido está, de verdad. este Esperemos que pronto se recupere toda esa actividad. Los datos que tenemos en otros países es que cuando se empiezan este a activar efectivamente todos los sectores vinculados al servicio, el turismo entre ellos, eh, el, el desempleo empieza a, a bajar. este Así que sí, eh, definitivamente la explicación viene por ese lado. Más allá de eso, hay que pensar que si estamos entrando en el mes de julio, eh, una reactivación este eh, adecuada o ajustada a la realidad de los antecedentes del país tendría que esperar hasta octubre o noviembre donde tengamos Mira, más cerca ten, el sí. verano y la temperatura sea otra, ¿no? Sí, eh, bueno, es cierto eso. De todas maneras, lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora van a ser números un poco engañosos. O sea, van a haber eh, referencias con respecto al año pasado que fue muy malo. Entonces algo malo en comparación con algo muy malo va a parecer como algo bueno. Y en realidad lo que estamos tratando de hacer es de eliminar la referencia con respecto al año pasado y empezar a ver ¿Cuándo vamos a llegar a estar como en el año 2019? Y bueno, sí, esperemos que eh, ya sobre el cierre de este año, veremos qué pasa ahora en esta semana de julio, pero más que nada, sí, sobre fin de año para esta zona, eh, va a ser realmente la carta de la verdad. Ahí vamos a ver qué tan cerca vamos a volver a aquel 2019, que parece tan lejano, pero este esperemos que sea mucho más cercano en cuanto a los números, ¿verdad? Ojalá que sí. Gracias, Mauro, por tu aporte. Bueno, un gusto como te, siempre, te Jorge, te qued, y te buena quedaba, te, ¿Te quedaba algo más pendiente para allí? De repente tenías algo no. pendiente todavía. Bueno, bien. No, era eso que queríamos hablar. Bárbaro, nos encontramos la semana que viene. Un gran abrazo, chau. Muy amable, chau. Frecuencia abierta.